En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana, damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves, 11 de mayo. Hoy será una jornada de transición con nubosidad, viento moderado de levante y temperaturas en descenso. Alcanzaremos una máxima de 23 grados. Ahora la estación meteorológica de Tele elch indica que registramos 18 con 8 grados de temperatura. Pues ya hemos llegado al inicio de la campaña electoral. La carrera se iniciará esta noche a las 12 con la tradicional pegada de carteles. Nueve partidos concurren a estos comicios locales donde más de 172.000 ilicitanos podremos ejercer el derecho a elegir a nuestros representantes políticos. De nosotros depende, solo de nosotros, que Elche sea un buen lugar donde vivir. Pues hoy comenzamos la programación especial en Telch con la entrevista al alcalde sobre el final del balance de su segundo mandato, será a las 10 y cuarto y después tendremos una edición especial del debate con conexiones en directo a partir de las 12 de la noche. El equipo de gobierno en un comunicado dice que va a colaborar con la justicia para esclarecer los contratos menores que están siendo investigados tras la denuncia del grupo municipal de Vox. La representante española de Eurovisión, la cantante ilicitana Blanca Paloma, borda la grabación, derrite a la prensa internacional con su nana flamenca, EAEA, Ea. luego hablaremos con Teresa Fernández, nuestra compañera, la tenemos allí, en Liverpool. Y Elche acoge, ha detectado más de 300 familias en pisos indignos, sin condiciones, por no poder pagar un alquiler en Elche. En la crónica deportiva, Paco Gómez nos cuenta que el Elche Club de Fútbol vuelve a los entrenamientos a puerta cerrada. Solo le quedan cinco partidos para despedirse de la primera división. El equipo está descendido y Becase se trabaja ya para consolidar un equipo que vuelva a ascender en la próxima temporada. El partido de este domingo frente al Atlético de Madrid estará pues, protagonizado por la afición, ya que se ha organizado por la mañana una fiesta en el Paseo de la Estación. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Esta noche, a las 12, comenzará la campaña electoral para los comicios locales y autonómicos en Elche. Un total de nueve partidos políticos concurren aquí. A estas elecciones locales, menos de los que se presentaron hace cuatro años, en 2019. Han desaparecido los partidos locales y también uno de los independentistas, el de Torrellano. Se mantiene el partido del Altet y, como partido local, contigo, Elche. En el bloque de izquierda se presenta PSOE, Compromís, Unidas Podemos y Esquerra Republicana. A la derecha el PP y Vox y en el centro derecha Ciudadanos. Estas son las opciones que tenemos para elegir y sacar a los 27 concejales que formarán parte de la próxima corporación, que tendrá importantísimos retos. ...citamos algunos, la lista es larga... ...empezar la ampliación del parque empresarial... ...hay que dar más suelo industrial a las empresas... ...a las inversiones... ...construir el futuro Palacio de Congresos en Altavix... ...que no se quede en una mera promesa... ...o en aparcamiento provisional... Adaptar la movilidad sostenible al tráfico en Elche y mejorar los accesos y conexiones ferroviarias, decidir el futuro del convento de las clarisas, del viejo mercado central, cumplir con la ley del palmeral y defender el futuro del Candelch. De con el inicio de la campaña electoral, la glorieta cambia su programación. Todos los días, a partir de mañana, les vamos a ofrecer a las nueve y media las entrevistas a los candidatos. Mientras que Teleelch tendremos debates electorales y hoy seguiremos en directo la pegada de carteles con Marga García, pero antes, Iciar Martínez en su programa de los jueves, con varios periodistas, analizarán la entrevista que realizaremos al alcalde sobre el balance de su gestión en su segundo mandato municipal. Arranca la campaña electoral en tele -Elch. Este jueves a las diez y cuarto, entrevista balance final de la legislatura al alcalde de Elche. Y después, edición especial de El debate de tele con conexiones en directo con la pegada de carteles en la estación de autobuses. El jueves, desde las diez y cuarto, inicio de la campaña electoral en tele -Elch. Patrocinan Marcos Automoción y Ernesto Joyero. Colaboran Varadero, Asesores Inmobiliarios y Pilsen Restauración. Informativos en TeleElch Radio Marca. Pero muy tranquila, no parece que será esta campaña. De nuevo, el fraccionamiento de los contratos menores lleva la gestión del equipo de gobierno a los juzgados. Ayer, en un comunicado, el equipo de gobierno señaló que va a ofrecer la máxima colaboración a cualquier petición que requiera la justicia sobre los expedientes de los cinco contratos menores que Fiscalía Anticorrupción ha enviado a los juzgados para que, Investigue si se ha producido algún delito. Nuestra compañera Iciar Martínez nos cuenta el contenido de ese comunicado. Muy buenos días. Buenos días, Ross. El Gobierno local ofrecerá la máxima colaboración del Ayuntamiento a cualquier petición que requiera la justicia sobre la tramitación de cinco contratos menores relacionados con actuaciones en el área de deportes y urbanismo, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya apreciado indicios de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude. Aseguran que facilitarán la información con total transparencia en la gestión pública y en las aras al buen gobierno y confían en la justicia. En el trabajo de los técnicos municipales, el Ayuntamiento todavía no ha recibido ninguna comunicación por parte del juzgado, pero quieren trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, reiterando que trabajan con seriedad, transparencia y absoluta consideración a los procedimientos municipales. Pues el Partido Popular insiste, no deja escapar esta ocasión para desgastar. ...al gobierno en esta campaña electoral... ...ayer, el portavoz adjunto del PP... ...José Navarro, le pidió al alcalde... ...que dé explicaciones más detalladas... ...y no se oculte tras un comunicado. Una denuncia que vuelve a poner en entredicho... ...la gestión municipal, la gestión... ...de Carlos González... ...y del Partido Socialista... ...y lo hacen los términos de los presuntos delitos... ...de prevaricación, de tráfico de influencias... ...y de fraude, y esto es gravísimo... ...y ante esto... ¿Qué hace Carlos González? Esconderse detrás de ningún comunicado de prensa. Prefiere no dar la cara y someterse al escrutinio de las preguntas de los periodistas y no dar las correspondientes explicaciones a los secretarios. Dos días antes, la portavoz Aurora Rodil fue la primera en pedir explicaciones al alcalde sobre este asunto, que se ha judicializado por una denuncia, precisamente, del concejal de Vox, Juan Antonio Alberdi, fallecido el pasado mes de enero. Informativos en TeleElch Radio Marca. Elche acoge alertado de los requisitos abusivos, dicen, del alquiler y de su repercusión entre las familias más vulnerables, las migrantes. La ONG Ilícita ha detectado a más de estas 300 familias que residen en pisos sin condiciones o que se ven obligadas a compartir vivienda con otras familias. ...y vivir así hacinados... ...porque no pueden pagar un alquiler... ...según apunta Rosario Lucas... ...trabajadora social de Elche acoge... ...el cobrar una nómina mínima... ...suele ser el argumento... ...para impedir el acceso a estas personas... ...a una vivienda digna... ...o bien que no tengan autorización... ...de residencia. Pues la vivienda se ha convertido... ...o va de camino a convertirse... ...en uno de los temas principales... ...de esta campaña electoral... ...ayer mismo el candidato socialista... Carlos González anunciaba la construcción de más de un millar de viviendas. De la mano de la Generalitat Valenciana, en cooperación con el presidente Chimo Puch, vamos a impulsar la construcción de aproximadamente un millar de nuevas viviendas dedicadas a parque público de vivienda, vivienda asequible especialmente para los jóvenes y también vamos a impulsar y poner en el mercado 300 nuevas viviendas en régimen de alquiler dirigidas fundamentalmente a los más jóvenes. Y por otro lado, hoy el PSOE ha escogido el primero de mayo esa plaza para presentar en Carrú su candidatura con la presencia del ministro del Interior. A las siete y media de la tarde comenzará el acto con las intervenciones de Alejandro Soler, Carlos González, Josefina Bueno y cerrará el ministro Fernando Grande Marlasca. Y vamos eh, de nuevo con el Partido Popular, porque denunció ayer ese polémico plan de movilidad urbana sostenible, aprobado por PSOE y Compromís en el último pleno. Ha sido la concejal Inma Mora quien ha asegurado que no se van a desplazar las plazas de aparcamiento que se van a suprimir a la periferia, porque lo que están haciendo, dice, es asfaltar solares donde ya se aparcaban por parte de los ciudadanos. Esto es eh, la gran mentira del señor Carlos González, porque lo único que está haciendo es que en lugares donde la gente, donde los vecinos, donde los mexicanos ya aparcábamos, lo único que está haciendo es asfaltar esos lugares, pintar esos lugares. Y continuamos. Compromis quiere crear la Concejalía de Memoria Democrática y Patrimonio. Así lo anunció la candidata Esther Díez durante un encuentro celebrado en el Centro Cultural de las Clarisas. Des de Compromís reivindiquem una memòria viva a Elts per fomentar els valors democràtics i divulgar les aportacions de tants ilicitants i ilicitanes en la defensa dels drets humans. En aquest sentit volem crear una regidoria de memòria històrica que articula aquestes polítiques de recuperació i reparació. Davant dels que defensen el silenci i l'equidistància, des de Compromís volem aprofundir en la qualitat democràtica del nostre municipi. El candidato de Unidas Podemos se reunió ayer con la secretaria de Estado de la Agenda 2030 y con la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, instó a que se cumpla la Ley de Protección del Palmeral. A pesar de estar ya aprobada, pues está sufriendo retrasos injustificados y está todavía sin desplegarse en toda su magnitud. Hoy reclamamos que la Ley del Palmeral eh, se despliegue con toda su potencia y de verdad pueda proteger... El candidato local de Podemos, Moisés García, volvió a criticar el uso público que se le está dando al Palmeral. También es la falta de aplicación estricta de la Ley de Protección y Promoción del Palmeral, como se ha visto con la rehabilitación de la Casa de los Delgat para los entecesteros y como se está viendo en otros lugares que se está permitiendo aparcar coches directamente en, en los huertos en nuestro país. ...tan precioso patrimonio de la humanidad". Y la secretaria de Estado de Agenda 2030... ...ha propuesto crear un escudo climático... ...Lili Bestring. Desde nuestro punto de vista... ...todavía queda mucho por hacer a nivel... Eh, ...gobierno de coalición... ...en cuanto a políticas o medidas de, ...de transición ecológica, de cambio climático... ...por eso hemos hecho la propuesta del escudo climático... ...para que precisamente podamos adaptarlo... ...a realidades complicadas como la que se está dando en el Palmeral". ...pues dentro de esa transición ecológica y cambio climático... ...Unidas Podemos, una de las principales preocupaciones... ...para esta formación es la instalación de macroplantas solares... ...escuchamos al candidato autonómico Alejandro Aguilar. Pero también proponemos que se prime la planificación territorial... ...ante los ataques especulativos de algunas multinacionales... ...que quieren convertir nuestro territorio, nuestro campo cultivado... ...en una especie de monocultivo de placas solares... Donde solo se enriquezcan eh, cuatro privilegiados. Informativos en TeleElch Radio Marca. Pues nos vamos ya a Liverpool. Allí está nuestra compañera Teresa Fernández desde el lunes para seguir de cerca a ella, a Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión. La final será este sábado y Teresa estuvo. ...o está en todos los ensayos previos, en las semifinales... ...y nos asegura que Blanca Paloma... ...ha emocionado a la prensa, a la prensa internacional... ...muy buenos días Teresa... ...cuéntanos... Así es, Ross, continuamos en Liverpool y continuamos un día más eh, de ensayos. Y es que hoy hemos acudido al Liverpool Arena, donde se ha producido un ensayo exclusivamente para prensa, para periodistas de la semifinal 2 y también de la actuación de España, concretamente de la ilicitana Blanca Paloma. Ahí hemos podido ver eh, la gran actuación de la ilicitana cómo los periodistas nacionales e internacionales se han quedado impactados y maravillados por... Por, esa, por ese talento y, y esa, ese directo tan, tan bien hecho. Y también hemos podido hablar, además de con los periodistas, con Eurofans, tanto nacionales como internacionales, que también están muy encantados con esta propuesta española. Y para terminar, también hemos podido hablar con Julia Varela, ya es comentarista de España, concretamente de Televisión Española, de Eurovisión. Ella ha estado comentando, junto con el periodista musical Tony Aguilar, tanto el martes en la primera semifinal como para el jueves en la segunda y también para el sábado en esa gran final. Me ha podido comentar algunos de los trucos o algunos de los consejos que ella utiliza a la hora de comentar, dónde están ellos ubicados, concretamente en el Liverpool Arena, arriba en una cabina exclusiva para comentaristas. Y también me ha dado la opinión de... De la candidatura de Blanca Paloma me ha reconocido que es una canción que homenajea las raíces de Blanca Paloma y sus emociones, así que también es una de las favoritas por parte de, de Julia Varela, de la comentarista de Eurovisión de Televisión Española. Gracias Teresa, pues sigue disfrutando y aprendiendo de esa cobertura especial que está realizando desde Liverpool, de esta participación histórica de una ilicitana por primera vez en Eurovisión. Pues vamos con la encuesta que nos trae Teresa Fernández, con primero con la comentarista Julia Varela. Pues la verdad que la voz espectacular, la puesta en escena también muy bien y estando en el en el ensayo se ve que a los demás periodistas también les gustó, porque nada más acabar, todo el mundo aplaudiendo como locos, así que creo que va a quedar en muy, muy buena posición. Bueno, me ha parecido espectacular, o sea, la emoción se palpaba en el ambiente, la gente estaba gritando al final del ensayo, yo creo que... No sé, es que era mágico, es un, ha sido un momento mágico y yo creo que cuando lo vea realmente Europa eh, van a sentir esa magia. Pues es una actuación arrolladora, eh, la seguridad que desprende Blanca Paloma sobre el escenario es eh, incuestionable, eh, la actuación está muy trabajada, eh, al final es una... ...casi réplica de lo que ya pudimos ver en el Venidor Fest... ...y es una actuación que en Venidor funcionó... ...y aquí en Eurovisión va a funcionar también. Bueno, pues Blanca Paloma es fantástica... Eh, ...absolutamente nunca falla y ha vuelto a, a clavarlo... Eh, ...viene con una versión 2.0 de lo que ya vimos en el Venidor Fest... Eh, ...cuando algo es bueno pues no hace falta eh, cambiarlo... A retocado, pequeños detalles, eh, algunos planos extra, eh, algunas modificaciones pero la esencia sigue siendo la misma y para mí es una actuación eh, muy redonda a la vez que muy arriesgada en la que nos podría ir muy bien a lo mejor no nos podría ir tan bien pero yo eh, tengo fe en que va a quedar en una buena posición. Y no sé los cambios que hay con respecto al Vineyard Fest me gustan mucho, ese plano cenital final y el momento de, de la luz, es que me parece precioso. Ven este sábado 13 de mayo a animar a Blanca Paloma al parking de Candarís. A partir de las 7 de la tarde estaremos apoyando a la cantante con música de DJ, food tracks y a las 21 horas conectaremos en directo con el Festival de Eurovisión a través de una pantalla gigante. O también puedes venir a animar a la Plaza Mayor del Altet en el mismo horario. Por primera vez en la historia una ilicitana representa a España en el Festival de Eurovisión, Elche con Blanca Paloma. Entrada gratuita a Yunta Mendes. Informativos en TeleElch Radio Marca. Pues hablamos de otro artista destacado de Ilche, no tan mediático como Blanca Paloma, pero sí muy importante porque él es el escultor y pintor fallecido en 2018, Alberto Agulló, quien va a estar en el callejero ilicitano, porque así lo ha anunciado el equipo de gobierno. Nos cuenta esta noticia Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ross. El escultor ilicitano Alberto Agullo dará nombre a un espacio de la ciudad. El artista falleció en 2018 y desde los 14 años estuvo vinculado al arte. Fundó el Grupo Delts junto a otros artistas como Sixto Marco, Polayedo o Tomás Almela. Además, fundó el Museo de Arte Contemporáneo y fue profesor de la Escuela de Pintura del Or del Chocolate. Durante su trayectoria realizó un centenar de exposiciones por todo el país y también a nivel internacional como en el Real Museo de Bruselas o en la Bienal de Basilea. Ahora, para reconocer su trayectoria se nombrará Alberta a un espacio público de la ciudad todavía sin determinar. Lo que sí se ha decidido es que este viernes en la Junta Local de Gobierno se apruebe esta iniciativa. La propuesta... Nace de una moción conjunta del alcalde La Edil Esther Díez Y el historiador Biel Sansano Bien pues la próxima semana Se conmemora el Día Internacional de los Museos Y todos los de Elche Ya presentaron ayer en rueda de prensa En el Ayuntamiento Las actividades que han programado Empezamos con Joan Castaño Director del Museo de la Virgen de Santa María Quien ha destacado La pieza que se ha incorporado La pieza incorporada, que es una donación de una familia ilicitana, es un cuadro, un óleo, que representa a San Pascual, cuya festividad precisamente se celebra el día 17, es un santo de gran devoción en Elche, pero la, la importancia de este cuadro es que es de un pintor ilicitano de Manuel Pérez, de 1846. Ángela Ramos de la Alcudia ha hablado de las visitas guiadas y ha recordado que hay una exposición conmemorativa que muestra los 75 años de historia de este museo. ...an visita guiada la exposición... Eh, ...75 años del Museo Monográfico de la Alcudia... ...porque este año volvemos a estar de, de aniversario... ...el Museo de la Alcudia cumple 75 años... ...desde su creación por Alejandro Ramos Folqués... ...y bueno, lo estamos celebrando... En ...la primera actividad que hemos realizado... ...es una inauguración de la exposición... ...75 años del Museo Monográfico". Y otros museos han organizado gincanas... ...y han editado juegos para... ...de una forma muy lúdica y divertida... Dar a conocer el contenido de los mismos. Escuchamos a Belén Carrillo, directora de los museos municipales. La demostración de la trepa también se va a hacer en el huerto de San Plácido, los dos días, eh, sábado y domingo, 20 y 21. Y en el Museo Municipal de la Festa también va a haber eh, el día 21 de mayo, el domingo. Rafa Martínez, director del Museo de Pusol. Y, bueno, buscar las piezas y en esta ocasión sí que es una suerte de crucigrama, no es... ...no es eh, una sopa de letras o algo parecido... ...como hicimos en años anteriores... ...sino que es un crucigrama con una serie de pistas... ...como digo, en Castellano y en Valencia. Ainara Berasturi, directora del Museo Paleontológico. Está destinado a las familias... ...en las que el museo se abre nuevamente... ...a, a talleres enfocados a, a familias... ...y también vamos a plantear una gincana... ...en la que descubrir el museo... ...de una manera divertida, amena... ...y sobre todo, como también antes nos comentaba... ...la compañera Belén, todo enraizado... ...de alguna manera en ese lema fundamental de este año... ...del Día Internacional de los Museos, como es Museos, Sostenibilidad y Bienestar ⁇ Y terminamos con otro apunte cultural, porque hoy, en el claustro de San José, a las siete y media de la tarde, el historiador Francisco de Borja Rodríguez presenta su libro De Villa a Ciudad, el sexenio democrático. Se trata de su estudio, que ganó el Premio de Investigación del Archivo Histórico de Elche y que, gracias al Instituto Juan Gil Albert, ha podido publicarse. Recoge esos seis años de la historia contemporánea española que se inició en 1868 con la Revolución La Gloriosa, que derrocó a la reina Isabel II que colocó al rey Amadeo de Saboya y que luego instauró la Primera República que acabó a los pocos meses con la restauración de los Borbones la llegada de Alfonso XII En Elche no hubo enfrentamientos militares pero sí un ilicitano un militar capitán Lagier, clave para llevar a cabo esta revolución en el país Este nuevo ideario que se va a ir implantando durante todo ese sexenio eh, es el que se encarga de poner en contacto a todos los políticos exiliados durante la monarquía de Isabel II. Entonces es el capitán Lagier quien se encarga de poner en contacto a Juan Prim desde Londres con Serrano que estaba desterrado en Canarias. Y a través de ese círculo de cartas, de idas y venidas, y, y el capitán como nexo, es el que termina poniendo en contacto y, y posteriormente en septiembre llevando las tropas de Serrano de Canarias a, a Cádiz. Informativos en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 Este domingo, a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche Atlético de Madrid. Vívelo en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Elche Atlético de Madrid en Marca 2. Un domingo que va a ser redondo porque el único protagonista será el aficionado debido a esa fiesta que comenzará a primera hora de la mañana en la Plaza de Baix con una batucada para desfilar y acabar en el paseo de la estación. Paco Gómez, eso es lo que nos has contado en tu crónica. Muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. Sí, dentro de ese programa de actividades organizado por la ...Federación de Peñas a las 10... ...desde la Plaza de Bikes... ...va a tener esa marcha franjiverde ...ambientada por una batucada... ...en dirección, bueno pues al paseo de la estación... ...donde pues eh, ya desde las 10... ...empiezan esas actividades... Eh, ...con hinchables eh, para los más pequeños... ...habrá talleres infantiles... ...la mascleta infantil al filo de las 12... ...luego esa paella gigante... ...para más de mil personas a la una... ...y luego ya esa mascleta en honor a la afición... Y bueno, pues a seguir disfrutando en familia toda la afición frangiverde hasta que, bueno, pues cada uno vaya cogiendo camino al, al Estadio Martínez Valero para ver ese partido frente al Atlético de Madrid, donde también se esperan muchos aficionados colchoneros, porque... Es uno de los grandes de, de España y de Europa y tiene muchas peñas por toda la, no solo la ciudad, sino toda la provincia y se espera a más de mil eh, o mil quinientos aficionados del Atlético de Madrid, con lo que, bueno, la afición del Elche mmm, está mmm, desilusionada por el descenso, pero por otra parte, eh, a lo hecho pecho y, y lo que quieren es disfrutar de los pequeños sorbos que quedan de primera división y más de partidos grandes como... ...el del domingo por la calidad del rival que nos visita. Qué fin de semana se nos echa encima, eh... ...con la campaña electoral ya iniciada... ...supongo que el trasiego de candidatos... ...y de líderes políticos, hoy mismo viene el ministro del interior, mm. a Elche, veremos quién nos trae el PSOE este fin de semana, Podemos, Compromís, PP, en fin, son nueve partidos los que concurren. Tenemos también la final de Eurovisión. Y el sábado, sí, El sí. sábado, y, y además Tele-Elche, con esas conexiones en directo desde Liverpool. Y el domingo, pues esperemos que la fiesta del Elche Club de Fútbol se pueda realizar sin ninguna sí, no habrá incidencia meteorológica. No, parece que en todo caso son para mañana por la tarde, noche y el sábado, ¿no? El, el domingo parece que vuelve el buen tiempo, sería bueno para no fastidiar la, la fiesta al aire libre en el paseo de la estación. Y luego, bueno, pues que en el terreno de juego, en el, en el verde, se vea un buen partido, que el Elche compita, a pesar de que lo normal es que el Atlético de Madrid, eh, pues que se está jugando la segunda plaza, y eso es mucho dinero en primera división claro. y competición europea, eh, pues te gane, el otro día arrolló al Cádiz, que se está jugando la, la vida y le, ma, le marcó cinco goles, le hizo una manita, está ahora mismo en modo avión el... El, el Atlético de Madrid ha cogido velocidad de crucero. Y bueno, vamos a ver el Elche hasta, que, hasta qué punto le puede jugar de tú a tú y le puede competir. Eh, recordar que las altas para Sebastián Becas son las del defensa, los dos defensas, Pedro Vigas y Palacios. Mascarel, aunque está apretando, yo creo que no va a llegar y no se le va a forzar. Como tampoco Carmona, serían las dos bajas para ese, para ese partido. Y bueno, pues eh, mientras eh, el, el propietario pues, sigue desde Argentina haciendo movimientos para incorporar eh, pues hombres de su confianza a la dirección deportiva como es el caso de, ya lo comentábamos semanas atrás, Mauro Óvulo, a ver si lo digo, uh -huh. que eh, bueno pues es un hombre que en, en Belgrano, allí en, en Argentina, es un hombre de su, de su confianza y dentro de su red de ojeadores y lo va a incorporar, aunque no es oficial, pero lo va a incorporar a la secretaría técnica donde está Sergio Mantecón y donde eh, bueno se van incorporando más scouting y más eh, personal eh, que sea capaz de peinar el mercado, los mercados segunda división, primera ref, eh, por supuesto eh, la primera eh, fútbol europeo. Porque el mercado sudamericano él ya lo tiene bastante peinado, ¿no? Pero bueno, eh, se trata de reforzar la secretaría técnica y la dirección deportiva para intentar acertar en la confección de la plantilla de la próxima temporada. Así que bueno, pues eh, todo eh, preparado y el foco puesto en el Chelsea Atlético de Madrid. Quedan cinco partidos, quedan cinco jornadas, pues vamos a ver si podemos disfrutar un poquito más de la primera división hasta que esto acabe. Oye, pues eh, escuchándote, eh, Joaquín Buitrago eh, será el último moicano en el club eh, ilicitano. Todos son argentinos. Sí, a ver, el propietario se está rodeando poco a poco de sus compatriotas, de los que conoce, de los que han trabajado con él y en este sentido, pues Joaquín Buitrago es el único ilicitano dentro de un puesto de responsabilidad, porque ya ni siquiera o el entrenador, bueno, y el secretario técnico, Sergio Mantecón, no es ilicitano, pero vamos, que es, que es español. A ver, el que sean argentinos ni, no significa que sea peor o mejor, simplemente que son gente de su confianza. Si Bragarnik, en vez de argentino fuese belga, seguramente se rodearía de eh, compañeros belgas. Esto hasta cierto punto es normal, lo hemos visto en clubes grandes, yo recuerdo cuando Van Gaal aterrizó en el FC Barcelona y se rodeó, ...de holandeses por todos los lados... ...en los puestos de confianza... ...esto hasta cierto punto es normal... ...porque es lo que conoces... ...es con los que has convivido y compartido... ...y en el caso de Bragarnik más... ...porque es, una, es un representante importante en Sudamérica... ...y conoce muchísimos... ...y además representa muchísimos... Uh -huh. ...entrenadores, directores deportivos, jugadores... ...entonces bueno pues esto es lo que hay... ...y el club ahora mismo en todas sus escalas... ...y en todas sus esferas uh -huh. está representado por... Eh, ...en este caso eh, gente argentina. Bueno pues esperemos que el domingo en el terreno de juego... ...en ese verde el, el equipo, de, los jugadores de Sebastián Becas... ese ofrezcan un regalo a la afición... ...y es un equipo que convenza, que juegue bien y que tengamos la confianza de que pueda volver sí, a la primera. Eso es lo que ahora mismo se espera ya, el, el ver un equipo reconocible para que la próxima temporada sea un equipo potente que pueda luchar toda la temporada por estar arriba. Gracias, Patirros. Pues vamos, con la previsión meteorológica, vamos a ver qué tiempo nos espera para el fin de semana. Muy buenos días, Vicente, cuéntanos. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai y la vaquería del Camdel. Bueno, buen día, hoy ya vamos a tener una jornada de transición. Durante esta madrugada, aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaes, la temperatura nocturna ha rondado los 18 grados, en buena parte del territorio no ha bajado de los 16-17 grados. Hoy tendremos un mayor aporte de nubosidad, aunque continuará un ambiente relativamente soleado. El viento de componente este, flojo por la mañana, a partir de mediodía, puntualmente moderado, con rachas que podrían alcanzar de nuevo los 30-40 km por hora. Viento de componente marítima que unido al retroceso de la masa de aire cálido, seguirá bajando las temperaturas máximas en torno a los 23 grados. Mañana viernes ya llegará la vaguada de evolución retrógrada que nos va a aportar mucho aire frío en altura y por lo tanto inestabilidad atmosférica. Una jornada marcada por la nubosidad en aumento en la que esperamos precipitaciones puntualmente moderadas durante la tarde-noche. Protagonista será el viento de componente este con rachas en torno a los 30-40 km por hora y las temperaturas seguirán bajando máximas en torno a los 22 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 15-16 grados precipitaciones que nos seguirán acompañando durante la madrugada del sábado el sábado ambiente más soleado todavía quedará mucho aire frío en altura, eh, por la tarde crecerán nubes de evolución en zonas de montaña, en principio no nos van a afectar a nosotros pero no descartamos algún chaparrón muy localizado en nuestro municipio, el viento ya flojo de componente marítima, las temperaturas para el sábado rondarán los 21 grados. El domingo, poco a poco, se irá restableciendo la estabilidad atmosférica con ambiente mucho más soleado y temperaturas máximas que ya rondarán los 24 grados.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 101.4 Tele Elche Radio Marca Diez minutos pasan de las ocho y media, es momento de conocer cómo se circula por las calles de Elche. Para ello, tenemos a Jesús Iniesta en la sala de control de tráfico. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Y cómo estás viendo el tráfico a estas horas de la mañana? Bueno, en general hay un aumento del tráfico que en la hora punta de entrada a los centros escolares. cuando más problemas de circulación podemos encontrar? Como es habitual a esta hora, el tráfico es más denso en los accesos a la ciudad y salidas hacia los polígonos. Dentro del núcleo urbano encontramos mucha retención en el Alcalde Vicente Quiles, Dirección Alicante, eh, circulación densa en Filés de Fora, Francisco Vicente Rodríguez y en Victoria Ken. ...en Federico hacia Lorca, en el último tramo... ...se hace más complicada en los puentes... ...y en la avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección Ayub... ...avenida Don Bosco, dirección Matola... ...y en los accesos a la rotonda de la Ayub... ...en general, en las proximidades de los centros escolares... ...por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas... ...en cuanto hoy no hay cortes de, de calle de importancia...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 Pues después de conocer cómo se circula por las calles de Elche, vamos con el repaso a la prensa nacional. Hoy en la portada del país, la fotografía es para la patronal y sindicatos por ese pacto social alcanzado para salvar el poder adquisitivo. Ayer suscribieron el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que fija subidas salariales del 4% este año y del 3% en los dos próximos. También nos cuenta el diario El País en su portada que la OTAN acomete su mayor reforma desde la Guerra Fría. La nueva estrategia que debe aprobarse en julio señala a Rusia y el terrorismo como las mayores amenazas para la alianza. Otra de las noticias internacionales es que Washington negocia la retirada de tierra radioactiva desde el accidente de 1966. Estados Unidos dispuesto a limpiar palomares. Así que el Gobierno de Estados Unidos ha comunicado a España que está dispuesto a participar en esa limpieza de las parcelas contaminadas por ese accidente nuclear que tuvo lugar en el 66 en Almería, en Palomares. También nos cuenta el diario El País que el Gobierno va a aprobar... Un rescate para los agricultores por la sequía. El campo va a recibir ayudas directas y se van a acelerar las obras hidráulicas. También que el Banco de España prevé ajustes en las pensiones en 2025 y cuestiona la ley de vivienda. Y el ministro Escriba ofrece incentivos a las horas extra ante el atasco en la Seguridad Social. Los diarios conservadores en sus portadas repiten esta misma noticia, que Sánchez y sus ministras callan ante las listas de Bildu, con 44 etarras, al menos 13 condenados, una con delitos de sangre, saldrán elegidos si se repiten los resultados de 2019, dos se presentan en los mismos municipios donde asesinaron a sus víctimas. Esta es la noticia de portada del ABC. También la desesperación desborda la frontera con Estados Unidos. Temor a una crisis humanitaria por las miles de personas que se agolpan en México para intentar cruzar tras el fin de la norma que permitía las expulsiones express, esas expulsiones en caliente. El diario El Mundo nos dice... ...que Podemos justificar que Bildu... ...lleve 44 etarras en sus listas... ...mientras Sánchez guarda silencio... ...Montero exige máximo respeto... ...al estar diseñadas... ...de forma democrática... ...también el mundo en portada... ...las fotografías las dedica precisamente... ...a una de las víctimas de ETA... ...que Alejandro Ramos... ...que tres veces víctima de ETA... ...ante la insensibilidad de la administración... ...critica que no se le ha dado ninguna indemnización cuando se le ha pedido y ahora le condenan a pagar las costas por reclamar esa indemnización también eh, en primer plano el mundo hoy entrevista a alfonso guerra y entre comillas sus socios desvían al peso de una trayectoria de 144 años en este gobierno de coalición no hay un proyecto de país la fórmula ha creado más dificultades de las que ha arreglado ...y los debates internos en el PSOE eran tormentosos pero fructíferos... ...ahora se aplaude y se calla". Es lo que destacan de la entrevista que se le ha realizado... ...a este dirigente histórico socialista, Alfonso Guerra... ...y otra de las fotografías de portada la dedican al rey Felipe VI... ...ayer en, que participó en el foro internacional del de diario Expansión... ...y dijo... La inteligencia artificial presenta infinidad de oportunidades. También el mundo vuelve a cargar contra Chimo Puig por eh, eh, la corrupción y la investigación a su hermano. El PP exige la dimisión de Puig si no aclara los pagos a su hermano. El presidente valenciano y candidato a la reelección niega irregularidades durante su etapa como alcalde de Morella. Y una prima de Chimopuch completa, dice el diario El Mundo, el negocio redondo del hermano del presidente en Morella. Y nos vamos a La Razón. La fotografía de portada la dedica también, como el país, a... Ese acuerdo sellado ayer entre patronal y sindicatos, empresarios y sindicatos sellan la subida salarial, el 10% entre 2023 y 2025. La evolución de la inflación puede implicar alzas adicionales de hasta el 1% anual. También otra de las fotos es para Carlos Mazón y entre comillas... Puch crea un infierno fiscal y dispara el gasto de, en chiringuitos. El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana critica la gestión del Gobierno de coalición y propone un modelo ágil y con capacidad. También nos cuenta que el Gobierno fuerza la división de jueces y fiscales sobre el inicio de la huelga. Justicia se encomienda a las diferencias entre las asociaciones para desactivar las protestas. Y el Ministerio insta a aplazar los paros al día 19 de ...para trasladar una nueva oferta el martes. Pues así estamos, con esa amenaza de huelga... ...en plena campaña electoral de jueces y fiscales... ...con una huelga de los funcionarios de justicia... ...y también con protestas de los médicos... ...en los centros de salud por la escasa inversión... ...y las malas condiciones que tienen que... ...y sobre todo por la sobrecarga de trabajo... ...que tienen que soportar en la atención primaria.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 ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesiano Selche tenemos plazas libres. Te ofrecemos enseñanza de calidad en un ambiente familiar y cercano. Nos avala la experiencia y los excelentes resultados de nuestro alumnado en las pruebas de acceso a la universidad. Ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta este viernes 12 de mayo. Recuerda, cursa tus estudios de bachillerato en Salesiano Selche, porque educar es cosa del corazón.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 La Glorieta, con Rosmaria Alonso. La pasada semana se llevó a cabo el acto inaugural... ...un concierto de títeres en la Plaza de Baix... ...del primer festival de títeres iberoamericano... ...denominado Calendureta... ...que ha puesto en marcha la Sala La Carreta... ...hablamos con Paco López... ...para conocer cómo ha arrancado este festival en el Che... ...muy buenos días Paco... ...buenos días Rosemary, ¿qué tal? ...hoy con mejor cobertura que el pasado viernes... ...¿cómo fue, cómo fue el concierto... ...y las actividades inaugurales?... Bueno, ha sido un fin de semana apasionante. La verdad es que empezamos el día 5 con partículas elementales, un espectáculo precioso portugués, de una compañía portuguesa, que es, eh, fue espectacular porque es un, de una delicadeza sublime. Luego nos fuimos todos a celebrarlo, como bien estabas tú diciendo a, a la Plaza de Vais, a hacer la gran fiesta de los títeres, en este caso lo hicieron a cargo... ...de los titiriteros de Bilefar... ...con su espectáculo jauja ...y luego todo el fin de semana... ...sábado y domingo... ...hemos tenido ritmos animalescos... ...de la compañía fábrica... ...de Paráboles... ...ha sido, bueno... ...un fin de semana apasionante... ...y muchas escolares... ...muchas funciones escolares también... ...y, y eso, así como ...mágico. ¿El, ¿El por qué has querido apostar... ...por este festival iberoamericano? Bueno... Eh, nosotros, por nuestro trabajo, eh, tenemos muchas conexiones, pues, evidentemente por la lengua, pues, con Latinoamérica y también con, con Portugal. Veíamos que Portugal, a pesar de estar aquí, en la misma, estamos en la misma península, eh, vivimos, nos da la sensación de que vivimos de espalda. Eh, ...de un, un país y el, y el otro, no, no, no, no tenemos eh, un flujo de comunicación. Yo creo que a nivel cultural hay tantas cosas que nos unen... Eh, ...pero al mismo tiempo tantas cosas que nos diferencian... ...que esa riqueza cultural que puede aportar... Eh, pues ...estar trabajando con compañías portuguesas, colombianas, argentinas... ...mexicanas, eh, pero también es un, es un festival que aunque es iberoamericano pretendo tener ventanas a Europa, por ejemplo el año que viene ya estamos hablando con una compañía londinense de, de Reino Unido que, que, que también estará, aunque evidentemente el fuerte es el iberoamericano, pero nos parece que, que bueno hay tantas cosas que, que poder ver bonitas de, de todos estos de todo este continente que, que nos parecía casi necesario, ¿no? Eh, pues es un festival con eh, expectativas de continuar y de consolidarse en el tiempo. ¿Con qué financiación contáis? ¿Con qué apoyos contáis? Pues mira, hemos contado con, básicamente y fundamentalmente con el, eh, con el apoyo de Iberescena. Iberescena es, depende del Ministerio de Cultura eh, y es un fondo eh, formado por ocho países eh, Entre los cuales está España y, y Portugal, pero también Argentina, México, Colombia, etc. Entonces, ese fondo lo que pretende es precisamente dinamizar el, el trabajo, con, eh, que, que fluya el trabajo entre Latinoamérica y, y, y la península ibérica. ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente con ese, pero quiero destacar que también. Eh, por ejemplo, pues nos ayudó en el, la Concejalía de, de Comercio, nos ayudó para el montaje, de la, no para el espectáculo, pero sí gestionó todo el, el montaje de, en la plaza de Baix, el escenario, la toma de luz, bueno, todos los permisos necesarios, etcétera, etcétera. Y también desde la Concejalía de Fomento Rural, eh, nos eh, eh, dieron un par de funcioncitas antes del festival justo para promocionar, en la eh, pues en, en este caso fue en La Olla y en Las Vallas un, un par de funciones para promocionar el festival y que la gente de Las Vallas y de La Olla eh, se apuntaran y tuvieran la información de primera mano bueno, eso también ha sido, un, esa colaboración ha sido importante para nosotros, claro ¿Y cuándo termina este festival iberoamericano, Calendureta? Pues termina el día 18, termina, pero a nivel familiar es el día 18 que terminan las últimas funciones de, de escuelas. Pero a nivel familiar eh, nos queda este fin de semana. Entonces este fin de semana próximo empezaremos el día 12, viernes, a las 6 de la tarde, con la compañía Omar Álvarez Títeres, es una compañía argentina, que pone en escena El soldadito de plomo. Es un espectáculo que yo ya he tenido oportunidad de ver en otros festivales, eh, en concreto lo vi en Colombia, y, eh, bueno, es de una delicadeza y de, un, de una profundidad. Es muy, muy, muy bello, muy poético, la, la propuesta que hace sobre, sobre el cuento de Andersen, porque al fin y al cabo es el cuento es El soldadito de plomo de Anderson. Y eso. ahí empezamos el día 12. El día 13, sábado, tendremos a la compañía Jabru, que es de Colombia, y eh, con un espectáculo que se llama Navegante de Papel. Es una compañía joven con un, con un espectáculo también muy bello, con papel reciclado, con… Esto es súper, súper emotivo y que está muy bien. Y esa misma compañía, el domingo por la mañana hará eh, otra propuesta escénica que es CLOMTI, para terminar el domingo por la tarde, el domingo por la mañana a las 12 y el domingo por la tarde a las 6. Eh, y, cuidado con la marimonda de manicomio de muñecos que también son colombianos. Y, y todas estas actuaciones, eh, Paco, es en tu sala, en la carreta, Pedro Moreno Sastre, en Carrús. Eso es, aquí arriba, en Carrús. En el norte del norte. Nosotros bueno. decimos que estamos en la periferia de la periferia. Bueno, pero estáis, que habéis estado a punto de cerrar. Sí. Que, está, que, estamos, que estuvimos a punto de cerrar. Menos mal que estáis abiertos. Sí, menos mal que estamos abiertos. Bueno, gracias a... Tuvimos muchos apoyos morales sobre todo de toda la comunidad artística eh, todas las asociaciones se volcaron con nosotros la verdad es que nos dieron el aliento suficiente para poder seguir y bueno y que finalmente eh, el, el ayuntamiento de elche pues entendió que había que cultura que, que había que, que apoyar les costó un poquito pero bueno finalmente lo entendieron y finalmente hemos firmado firmamos un convenio de colaboración para la programación no es para el festival, es para la programación general de la carreta eh, pero no pero bueno no, no, eso ha ayudado a que la sala esté en cualquier caso el festival no lo organiza la sala el festival lo estamos organizando nosotros la carreta teatro como compañía que somos uh -huh. los que tenemos los contactos pues, con, con esta eso y, y la sala lo que está haciendo es colaborar eh, pues cediendo el, el espacio para, para sí. hacerlo, ¿no? pero no es, una, uh -huh. no es una actividad propia de la Sala, de la sala la, la Carreta. Pues sí. eh, Paco, muchísimas gracias y suerte. Bueno, yo te, quiero invitar a todas las familias, por supuesto, a que, a que vengan este fin de semana. Es una oportunidad única de encontrarnos con espectáculos preciosos de, de diferentes países y recordarles que una hora antes de los espectáculos eh, hay taller familiar, taller de títeres en familia, es gratuito, con la entrada de la, de la, del espectáculo en concreto, que vayan, que vayan a ver, si es a las 6, pues a las 5 eh, hay taller de títeres, de construcción de títeres en familia, padres con niños y tal, y hay todos invitados. 101.4, Teleelch, Radio Marca.